Bueno, se viene la 32 Fiesta Provincial del Teatro. Bien,、eh, bien. Así es, así que bueno, eh, atentis, eh, porque obviamente quienes salgan de esta c o m p e t e n c i a la obra ganadora también nos representará a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Esto va a ser、eh, del jueves 25 al domingo 28 de mayo con una variada cartelera teatral, pero qué mejor que decirle. Convocarla a ella, a Laura Vinaya, una ya amiga ya de, de acá de Radio Encuentro.、Eh, así que bueno, te damos la bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Karina y Camila, desde acá, e s d e Radio Encuentro. Hola Karina, hola Camila, hola a toda la gente de la radio y la gente también que está escuchando. Bueno, sabemos que bueno, estás ahí、eh, representando el Instituto Nacional de Teatro en Río Negro, pero bueno, además, sos teatrera ya reconocida, así que bueno, queríamos saber cómo se viene este 32 Festival del Teatro. Bueno, la verdad que con mucha expectativa, porque realmente luego de la pandemia, o sea, es el primer encuentro que hacemos, este. Después de, de todo ese tiempo en el que el teatro se vio imposibilitado de, de generarse en estos términos, n o en la presencialidad, en el encuentro, en un mismo lugar.、Eh, así que estamos, nada, con mucha ansiedad por esa posibilidad de reunirnos.、Eh, las y los teatristas de esta provincia tienen una gran trayectoria, en, no solamente en el hacer teatral, sino en, en el hacer desde la organización, ¿no? Desde, Lo asambleario, y entonces también las instancias de encuentro nos permiten tener esos espacios de reflexión, de escucha, de análisis que son tan necesarios en este tiempo en todos los ámbitos. Así que, bueno, con esa expectativa de, de volver a encontrarnos y a reunir una gran cantidad de teatristas, más de 100, aquí en la localidad de, de Luis Beltrán, también un lugar, una localidad también que representa. Eso, ¿no? El encuentro, la posibilidad de, de estar juntos a, a través de, del teatro. Bien, bueno, así que se viene con un montón de, de expectativas. Entonces, ¿se conocen ya las obras que están ahí? Sí, la,、eh, las obras sí. son 16. 16, sí, sí. sí. De, de toda la provincia.、Eh, nosotros tuvimos una inscripción a la selección de 32 obras. Eh, a través de videos se hace una preselección,、eh, en, en este caso quedaron preseleccionadas 16. Estas 16 son una muestra del teatro que se hace en esta provincia, es un teatro federal. En la provincia n o o s tenemos r o s t representaciones de b Olson, Bariloche, Fipoliti, Sin g a r o Casiquemenuco,、eh, también de l u z s Beltrán, también de Vierma,、eh, también de Sierra Colorada. Entonces, Ahí estamos viendo eso, ¿no? Cómo se hace el teatro independiente en esta provincia, que en la región es una de las provincias más, con mayor producción teatral, con mayor cantidad de salas independientes. Y bueno, y, y esta convocatoria que la hace el Instituto Nacional del Teatro, a quien represento,、eh, lo hace también a partir de, de la Ley Nacional del Teatro, es una ley q u e Inédita, o sea, es única en, en Latinoamérica y te diría que mucho más allá también. Es una ley que fomenta el teatro independiente,、eh, federal y en un ámbito también de democracia.、Y、en este año de los 40 años de democracia que estamos、eh, conmemorando, celebrando, recordando, recordándonos, fortaleciéndonos en, ese, en esa mirada, también es muy importante saber que es el Estado el que está impulsando. Este espacio, como lo hace todos los años, en este, en este caso también con el acompañamiento de, de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Río Negro, la Municipalidad de Luz Beltrán y bueno, la Asociación Cultural Grupo Libre, que es el grupo de teatro anfitrión en, en esta oportunidad. O sea, todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales、eh, difundiendo un teatro identitario, identitario profundo de esta provincia. Así que e、eh, s a es l a es la. Es la La c a r t e l e r a digamos, este, total de esta, de esta fiesta. n o Laura, ¿va a haber premios、eh, estímulos no? para los dos primeros espectáculos seleccionados? Va a haber premios estímulos. También hay un premio que otorga la Secretaría de Estado de Cultura, que es el premio m a i t Abascal, a la, la producción. Este, que refleja, refleja la, la identidad, los temas de la provincia.、Uh -huh. eh, están a cargo de la Secretaría de Estado esos premios y la verdad que permiten también que, más allá de los primeros, segundos lugares que logren las obras, sean vistas por la comunidad de Río Negro. Ese es el premio, ¿no? Funciones para realizarlo durante el año. Así que、eh, también en ese sentido es muy importante porque la ley no habla solamente del fomento por. Por el teatro en sí, sino también, sino fundamentalmente, por el derecho que tiene la comunidad a acceder a este tipo de producción cultural. Imagino que debe ser también bastante enriquecedor, ¿no? Ver, digamos, todas las, las temáticas que se abordan desde, la, desde cada propuesta teatral, ¿no? Y esa diversidad que tenemos aquí en la provincia. Sí,、eh, la verdad es que por ahí muchas. El teatro no es una. Por ahí no es. Un convite que, que, que sea muy difundido, digamos, como experiencia, digo, no tiene el lugar que tiene el cine o quizás la música,、eh, y por esas características también particulares que tiene el teatro para, para ser visto,、eh, genera una, una comunicación muy directa con el público y por lo tanto también a través de, de las temáticas que aborda, una reflexión ¿no? eh, inmediata sobre.、Eh, Cualquier realidad que seas puesta en la, en la escena. ¿no? Eso es una característica del teatro y yo pienso mucho en estos tiempos. El teatro es bastante、eh, antineoliberal en ese sentido sí, porque、uh -huh. provoca ¿no? una presencia, una escucha, necesita ¿no? para, para ser visto una presencia, una escucha este, y por lo tanto también apelar a la, a la, a la emoción directa. Este, a la historia de todos y todas, este, en los cuerpos presentes,、eh, hay algo ahí muy interesante que me parece que en e s e tiempo es importante poner en valor también.、Eh, la, entonces,、eh, ¿se premia、eh, más o menos la historia, el guión o además también la puesta en escena? Los, los ¿Qué es lo que se premia, Laura? Bueno, es, es, es una gran discusión. ¿Qué es lo que se premia? <risa> <risa> Porque. Claro,、eh, nosotros desde la institución, esta, esta fiesta está pensada para seleccionar la obra que va a la fiesta nacional, que es el, es? el evento más federal del teatro independiente en el país. Y, y para hacerlo, digamos, se selecciona un jurado, se elige un jurado, en este caso la, las juradas están integradas por、eh, integrantes del jurado de calificación del Instituto Nacional del Teatro, Lucía Vélez, que viene de Misiones. Verónica Olarieta, referente del Teatro Santa Cruceño, y r o c í o e n c i n a referente del Teatro Rionegrino.、Eh, y la mirada, sí, tiene que ver un poco,、eh, hay una gran valoración respecto de la identidad, pero ¿cómo definir la identidad?、No? Ahí, hay, ahí aparecen los ojos, las miradas las personas responsables de hacer la selección. Este, que van a tener su propio también criterio, está en juego, ¿no?、Eh, y también, sí, claro, todo lo que tiene que ver con lo técnicamente teatral, en este caso, lo que vos mencionas, la puesta en escena, entre otras cosas, ¿no? La dramaturgia,、claro. este, la dirección actoral, todas esas cosas también entran en juego a la hora de, de seleccionar. Pero debo decir que cada año es, una Selección particular por, por las miradas que tienen la responsabilidad de elegir la obra、eh, ganadora. ¿no? En, en, no hay una, ¿cómo decirlo? No hay, un, no hay una, un reglamento que nos indique qué es lo que es identitario y qué es, lo que no es identitario. ¿no? Es, en ese punto hay, hay una subjetividad enorme que, bueno, que se deja en manos de estas tres personas. Bueno, Laura, te mandamos mucho n e h u e n mucha fuerza para todo esto que se viene. Que bueno, sabemos que se viene preparándose un montón、eh, y que bueno, estás ahí en todo. Así que bueno, te mandamos un abrazo y bueno, y, bueno que, va, que vaya todo muy lindo para todos los teatreros y teatreras.、Bueno, ya que, que, que mencionaste l n e h u e n quiero también decir que esta fiesta va a tener un,、eh, un espacio que se llama Encuentro de Desmontajes. Donde las voces、eh, que van a, a mirar las obras para después hacer una, una, una devolución acerca de las propuestas e s c é n i c a s las voces están representadas en la intención, digamos, de, de convocar a las diferentes poblaciones que por ahí no son muy visibles. Entre ellas la, la comunidad mapuche representada en, en Soraya Malconio. Teatrista, referente teatral también de nuestra comunidad. t Andrea m b i é a n Despo de también. Está. Andrea Despo también es otra compañera de Tulu, pero en esta oportunidad aquí va a estar Soraya, va a estar también Emanuel、eh, Hernández、eh, representando a las juventudes, a las disidencias, va a estar también Carla Lucero representando、eh, la mirada de género, este, y va a estar también Luciano del Plato, referente teatral del país. Eh, así que vamos a tener una plur, pluralidad de voces y ligadas para, para escuchar, a ver cómo se hace、eh, este teatro Río Negrino. Qué buena noticia, Laura, la verdad、sí. es que es muy buena noticia.、Eh, así que bueno,、eh, Fele, y con eso y sí, con déjame, más razón, mucho nuevo.、No、mucho nuevo.、No sí, sí. Dejamos saludar también a Celeste, que es una compañera actriz,、uh -huh. actualmente detenida. Eh, quiero saludarla y recordar que es necesaria la libertad en estos 40 años de democracia, es necesaria la libertad también de nuestras compañeras. Y gracias también a, a las actrices de acá de la comarca y de la provincia que se han sumado a estos reclamos que está haciendo Celeste, bueno, porque sabemos que es, es teatrera también. Así que, bueno, muchas gracias también. Claro, claro, claro. Gracias a ustedes por discutir. Que tengan buen día. Abrazo, Laura. Abrazo, Laura. Abrazo, abrazo. La Laura Vinaya, charlando aquí con nosotras. Bueno,